Esta semana se caracterizó por una situación que podríamos decir de inestabilidad. ¿no? Fue una semana agitadísima con conflictos de distinta índole, y porque si bien, se, por ejemplo, se, se estuvo cerrando y acabando eh, o tomando otras formas la lucha de los secundarios y la toma de las escuelas en la Ciudad de Buenos Aires, permaneció y se afianzó el conflicto en algunas facultades de la Universidad de Buenos Aires en las que eh, continúa una toma. Por otro eso genera una situación de alta conflictividad universitaria y que, que afecta eh, el panorama político a muy distintos modos. Por otro lado, todos asistimos a las la formas en que se fue resolviendo la elección dentro de la Central de los Trabajadores Argentinos con un tipo de, de conflictividad e inestabilidad que todavía no se sabe en qué punto va a terminar, porque no está saldado es al interior y al exterior de la CTA el tip, eh, que, quiénes se consideran triunfadores y tampoco qué quiénes van a constituir finalmente la CTA que resulta este proceso electoral. La salida de la Tupac Amaru aumenta el grado de inestabilidad. Y como si ese panorama fuera eh, escaso en problemas, afecta también la situación internacional, porque los hechos de Ecuador del jueves de esta semana eh, pusieron en vilo al mundo entero la reacción eh, muy rápida, dinámica y eficaz de los países de la región de sostener al presidente democrático que está en el momento que estaba secuestrado y ante una amenaza de golpe, eh, nos, nos obliga a pensar en, en algo eh, que creo que en todo acerto estos, estos problemas y a la vez que nos permite pensar como ciertos eh, hilos de la política contemporánea. Yo diría que es la tensión entre un tipo de conflictividad que puede que inestabilidad, que, que generen esta inestabilidad, que genera no siempre buenas inestabilidades, uno tiende a pensar que el conflicto alimenta mucho la vida política, que alimenta mucho la ampliación de derechos, que alimenta mucho eh, la vida democrática, no el conflicto es necesario para todo esto, no hay democracia que se amplíe sin conflicto, eh, no hay derechos que se generen sin conflictividad social y política. Pero hay, en muchos de estos momentos se puede percibir otra cosa, que es el aumento de la conflictividad en, que pone en jaque que genera alteraciones en las aún eh, frágiles instituciones democráticas de la región. Entonces aparece una tensión entre las formas de la institucionalidad y el conflicto. Y con novedades que es cuando esos conflictos ya no, no están eh, tanto en el plano más clásico, la disputa de, de derechos sino el plano de, en ciertos momentos, de reducir o limitar la potencialidad que tienen las instituciones democráticas de avanzar. En el caso de Ecuador eso es absolutamente claro, donde el golpe, el intento de golpe o la sublevación policial está fogoneada y articulada con sectores de la derecha eh, ecuatoriana en un contexto muy singular, que era que hasta ahora las principales críticas y conflictos que habían aparecido ante la presidencia de Correa provenían de la conaie y de los movimientos sociales que cuestionaban la extracción de los recursos naturales y, la, y ciertas formas de, goberna, de gobernabilidad que había instaurado el presidente ecuatoriano. Sin embargo... Eh, no son estos sectores los que generan la, la alteración institucional, sino que esa alteración institucional nuevamente como ya es tradición en los países de América latina la producen los eh, grupos reaccionarios y conservadores. digo esto porque en general uno tiene puede se puede llegar a cometer el error de pensar que todo conflicto es atentatorio con las instituciones todo conflicto es agraviante para la estabilidad democrática o para la lógica de las de la, de la gobernabilidad democrática y me parece que no es así y el caso ecuatoriano viene a reafirmarlo no es la con no son no es la con nadie los movimientos sociales los que ponen en jaque la institucionalidad democrática sino que es la policía aliada con sectores de derecha por eso cuando ante la conflictividad social en la argentina incluso lo que sucede en las facultades de la universidad de buenos Aires en tomas que son muy difíciles de, de aceptar en las demandas que proponen que son muy cuestionables en la metodología y muy cuestionables en la, el tipo de prácticas políticas que llevan adelante sin embargo no debería entendselas por esto que estoy diciendo no deberíaentendselas como si fue como si estuvieran aludiendo a una situación de golpe. En muchos momentos los actores políticos tienden a decir esto es un golpe contra las instituciones y me parece que hay que evitar esas categorías, esas categorías porque no porque precisamente hasta ahora no hay experiencia que haya intentos golpistas por parte de los movimientos sociales los grupos estudiantiles y los sectores más democráticos eh, equivocados o no con prácticas que uno podría criticar o no eh, en ese sentido eh, quizás eh, les llamo de siempre o la propuesta es siempre de preservar los términos para usarlos en el momento adecuado. Cuando hay golpe, cuando hay intento de golpe, cuando hay eh, un intento de restricción de las libertades democráticas, como sucedió en Ecuador y como me parece que la categorización efectiva y rápida que se eh, realizó sobre eso, sin confundir los términos, permitió la acción conjunta y la detención de un proceso que hubiera sido absolutamente trágico para América Latina. Ahí va.